A partir de este momento, desde Campiñas, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Júnior, columnista de La 36 en Brasil. La vida a mejorar, la vida a mejorar, la vida va samba de moda, un samba canção y un samba rasgado. samba moderno e o samba quadrado. Cante Mas não essa voz bonita porque ela está com o marido do lado. Bueno, a ver si Plinio nos está escuchando, lo estamos viendo desde Campiñas, supongo que está Plinio, qué tal, buen día. Buen día Hernán, buen día Ángeles, los escucho muy bien y es siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Buen día, buen día. Bueno, bien Plinio, eh, estamos a 20 casi minutos del mediodía, así que vamos a aprovechar el tiempo para eh, actualizar contigo. La, fue la semana pasada que no pudimos hablar, ¿no? Así que tenemos, tenemos bastante por act por actualizar, digamos. Creo que hablamos, Hernán Ah, pero... una otra entonces, estoy confundido Sí, sí, estamos Bien, empecemos por la economía eh, de acuerdo a lo que nos decías del Banco Central que se dio la suba de una de una tasa de interés que era eh, lo que se esperaba, Plinio Eso, no, hablamos que se esperaba que el Banco Central aumentase la tasa de interés Ajá. y lo esperado ocurrió la tasa subió para 10,2 75% la tasa básica de interés de la economía brasileña. Esto significa, como la inflación está alrededor de 4%, una tasa real de interés de 6.75%, lo que es una barbaridad de, alta, de elevada, una de las mayores del mundo. Y, y demuestra la, la cuál es la alegación del Banco Central. Porque Brasil aumenta la tasa de interés cuando eh, Estados Unidos disminuye la tasa de interés. ¿no? Pero, ¿cuál es? Y la inflación está totalmente equilibrada. Pero el Banco Central, en decisión unánime, con todos los sindicatos de Lula también aprobando el aumento, eh, justifica diciendo que hay una incertidumbre fiscal, porque la deuda pública aumenta. pero ¿por qué la deuda pública aumenta? Aumenta básicamente porque se paga interés, mucho interés, porque la, el gasto con interés de la, del Estado brasileño es gigantesco. Entonces, es un círculo vicioso. no de, El interés es elevado porque la deuda es elevada, pero la deuda es elevada porque el interés es elevado. Entonces, esta es la primera cosa que es importante dejar claro. La segunda es que Eh, la justificativa de que la economía crece mucho, pero la economía no crece mucho, crece 3%, si todo va bien, termine el año con 3%, lo que quiere decir que el Banco Central está diciendo a la sociedad brasileña que el techo de crecimiento es 3%, mm. pero el 3% es un techo de crecimiento muy bajo para resolver los problemas brasileños, entonces esto es, digamos, el resumen De la ópera. O sea que la subida, eh, porque tra tratando de entender siempre por qué son las decisiones o cómo repercute eso, eh, para los que tenemos un, un conocimiento muy básico de la economía, es para captar eh, dinero, para juntar eh, eh, plata, precisamente podemos decir, por parte del gobierno Plinio. ¿Por qué la tasa de interés queda alto porque el gobierno tiene una deuda pública grande mm. no no tiene capacidad de pagar el interés de la, de, de, de la deuda pública entonces tiene que pedir dinero emprestado para pagar esta esta estos gastos mm. pero esto hay un riesgo entonces los banqueros que reciben la plata y que empre, empre, prestan la plata dice Mira Yo me siento inseguro, quiero un premio de riesgo mayor. Claro. Entonces ellos imponen. Lo que pasa es que la institucionalidad de la economía brasileña y del sistema financiero y monetario brasileño da a los banqueros un poder de presión increíble sobre el gobierno. Esto es lo que está por detrás de la idea de Banco Central Independiente. Entonces, en realidad, los banqueros emprestan la plata por la tasa de interés que ellos juzgan que sea interesante, sin ningún, ninguna capacidad de contrapunto por parte del Estado brasileño. Entonces, si esta institucionalidad no cambia, el gobierno queda rehén de los banqueros. Bueno, Priño... Pasamos a otro tema, el tema Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, que está sesionando estos días, hoy justamente se fue el presidente de Uruguay para ahí, Ayer pero habló ya habló Lula, Lula ¿no? ¿no? Que es el primero, habla el secretario general, habla el presidente de la Asamblea General y después habla Brasil, que parece que esto es algo importante, cada vez que se reúne la Asamblea General, que esté Brasil al principio y hay Eh, mucho, el planteamiento central de Brasil es cambiar eh, a la organización, no dicen que incluso le cortaron el micrófono a él porque se le terminó el tiempo y él siguió hablando sin micrófono hay toda una épica en relación a la participación de Lula en Naciones Unidas Sí, Brasil eh, tiene siempre la prerrogativa de ser la, el primer estado que habla el primer mandatario que habla esto es una tradición uh -huh. viene desde el posguerra, no sabría decirte por qué, voy a investigarte, que es curioso, pero eso es esta tradición. Bueno, los más antiguos van, van a recordar a Cantinflas, uh -huh. el comediante, ¿no? y, y Lula le encanta las cantinfladas, entonces Lula hace un gobierno, un, un, un discurso de estadista, donde cobra de la ONU ambición y osadía. para reformar las, los organismos internacionales. Un discurso muy fuerte, donde él dice que, que la, las, los organismos internacionales están falidos, impotentes para enfrentar los problemas que están puestos, sobre todo el problema de la guerra, ¿no? el genocidio en Palestina, la, la guerra en Ucrania y la crisis ambiental, lo que es correcto, ¿no? un diagnóstico correcto. La ONU no está a la altura de los retos históricos. Pero ahí él propone su solución, que yo la voy a llamar de una especie de colmillas, multilateralismo democrático, sí. o multilateralismo, digamos, eh, más diversificado, que no quede solo en la mano de las grandes potencias, que es una solución Eh, interesante, porque es una solución nostálgica. Mm. Primero, ¿qué es lo que Lula reivindica? Es eh, la globalización. Él quiere el, el, la revitalización de la globalización de los negocios, pero ahora con participación de, de lo que él llama de sur global. Bueno, esto es lo que él dice. ¿no? Claro que está muy, muy distante de las causas profundas de la crisis de la ONU. que tiene a ver con la crisis del capitalismo, con el agotamiento de la globalización de los negocios, con el desplome de la, del orden económico internacional montado por Estados Unidos en el posguerra. ¿no? Eh, entonces, esto todo él no toca, pero él quiere volver para atrás, porque es una solución que no va a ocurrir, ¿no? porque tendremos soluciones para mirando para adelante. Y es una total hipocresía cuando visto... desde Brasil, porque cuando él cobra a los países ricos ambición y osadía, es todo lo que le falta aquí para tratar de los problemas brasileños. Entonces, esta es una operación de marketing político para público externo e interno que Lula lo hace con maestría mm. y, y, y que yo lo llamo de una cantinflada. Acá estaba viendo como dato, lo más, Plinio, esto de por qué habla Brasil. Dice que siempre históricamente ha tenido un papel relevante en la Asamblea de Naciones Unidas que en el año 47, después de la, como vos decías, de la Segunda Guerra Mundial, el canciller Osvaldo Araña, se llamaba, presidió uh -huh. la, la primera sesión especial de la Asamblea y la segunda también. Entonces, desde ese año ha sido el primer país en intervenir en el debate. Ahí está la, o sea, la explicación O sea, Hernán eh, Es primero por inercia Empezó que <risas> casi siguió Bueno eh, Nos proponías como otro tema eh, Movilización de estudiantes De las universidades eh, Públicas en San Pablo ¿Por qué? Bueno, San Pablo tiene Tres grandes universidades públicas Que además son Tres de las mejores universidades De, de Brasil A USP, UNESP y UNICAM, ¿no? Y, y, y esos son universidades que han logrado sobrevivir los ajustes neoliberales relativamente bien, porque tienen fuerte movimiento estudiantil, movimiento de profesores y de funcionarios. Bueno, resulta que ahora el gobernador de São Paulo es un bolsonarista, que quiere ser presidente de Brasil si sí, Bolsonaro sigue inelegible. Entonces, él hace la receta del ultra neoliberalismo. Ya discutimos aquí que él tiene un proyecto de privatizar la educación primaria y secundaria. Bueno, y ahora avanza para buscar privatizar la enseñanza superior. Entonces, hay un proyecto de un diputado estadual que está en su mano para permitir que se cobren las uh, mensalidades de la enseñanza pública de San Paulo que es gratuita y esto está generando una reacción fuerte y es probable ya hay no uh, indicación de huelga y de manifestaciones hay que ver la dimensión que esto alcanza pero yo creo que es, es sí posible que que, que tengamos en, en las próximas semanas movimentaciones fuertes en el ambiente estudiantil ah, para conocer Plinio cómo es Eh, hay universidades estaduales, o sea, que deben ser financiadas por las gobernaciones estaduales y otras federales, ¿no? No sé si en todos los estados, pero en muchos. Nosotros tenemos un sistema aquí que es, funciona así, en la enseñanza superior, ¿no? Uh -huh. Hay una división de públicas y privadas. Las privadas hoy ya son más de 80%, casi 90%, de los estudiantes pero las que funcionan en realidad y que son serias son las públicas de las públicas hay las federales que es una red grande por todo Brasil y las estaduales uh -huh. ¿no? ya hay inclusive algunas municipales uh -huh. pero de las y son todas más o menos razonables no, con, con un nivel bueno de seriedad eh, yo estoy hablando de las estaduales de São Paulo que son las más digamos las más fuertes, no las más ricas en realidad. Uh -huh. Dijiste más del 80% de los estudiantes terciarios de universidad están en privadas, un porcentaje sí. muy alto. Un porcentaje inmenso. Esta privatización empezó en la dictadura militar y aceleró después de la llegada de Fernando Enrique Cardoso a la presidencia, que transformó la enseñanza superior en un negocio. De estas, de estas universidades privadas haciendo una blague, ¿no? Yo, yo diría que el 98% es basura, total, es un estelionato, una estafa, ¿no? Y eso, la cantidad de estudiantes que acceden a la universidad, sea privada o pública, ¿se mantiene? ¿Ha decaído la cantidad de estudiantes? ¿Se mantiene? La, la, los estudiantes en las universidades públicas aumentan despacito pero aumentan y aumentan digamos en un ritmo más fuerte después del gobierno Lula del primer gobierno Lula que hizo un programa fuerte de expansión eh, universitaria aunque no dio la plata eh, proporcional para que la expansión fuera hecha con calidad pero en en las en las privadas después de la covid yo vi un estudio hace un tiempo que el número de ingresos disminuyó porque la gente no tiene tanta plata claro. también, ¿no? La crisis. Y yo no tengo el dato más reciente si está, seguro que está recuperando, pero no sé si llegó ya a recuperar lo que perdió después de la crisis de la COVID. Bien. Eh, nos queda el tema de la crisis ambiental. Eh, dicho desde acá, es el humo, los incendios, la sequía. entonces el oyente de Radio Centenario debe estar pensando Plinio está obsesivo con la crisis ambiental no, no, no. Y, y, y tiene razón, porque esta, la crisis ambiental es el principal tópico de la sociedad brasileña en los, las últimas tres, cinco semanas mismo en los noticieros de la televisión yo noté que hay una un, un cambio un giro este asunto que se hablaba un poquito cuando había algún desastre ahora ya toma una gran parte de la de, del, de, del tiempo noticiero, del noticiero claro. porque este este es el problema nosotros aquí esta semana para uh, actualizar el oyente de la semana tenemos ola de calor para que tengan una idea en São Paulo en la ciudad de São Paulo la temperatura hoy día es 11 grados arriba de la superior a la temperatura promedio del mismo periodo. ¿no? Entonces, eh, y esto pasa en varias capitales. Estamos entonces con temperaturas muy por arriba del promedio histórico. En el río Grande del Sur, tenemos riesgo de tormenta e inundaciones, pero en el sudeste, centro-oeste y en el norte, Tenemos sequía. Para que tengan una idea de lo que es la sequía, eh, el, ella es pra, particularmente fuerte en la vacía amazónica. Entonces, el río Negro y el Solimões que son los dos principales afluentes de, de, de, del, del río Amazonas, tienen trechos que están prácticamente sin agua, totalmente secos, o con una cantidad muy baja de, de, de, de agua. Eh, lo que es una imagen que cuando pasa en la televisión deja a todos los brasileños muy espantados bueno y tenemos 60% del territorio todavía bajo humo el humo disminuyó pero sigue el humo que es el humo del, de los incendios de la Amazonía que circulan ¿no? antes circulaban en forma de nubes de lluvia ahora circula solamente el humo tenemos el mayor foco de incendio desde el 2010 y los cientistas dicen que casi 100% de estos fuegos son de origen humana. Bueno, y ahí llegamos al nudo del problema, que es la causa de todo esto, el modelo económico, el mm. agronegocio que no tiene, que en realidad agrohumo es el latifundio, es el modelo primario exportador. Esta es la, es la causa y, y ahí, la, la volviendo a Lula, la importancia de tener eh, coraje, osadía, no porque en realidad para resolver esto hay que cambiar el modelo y nosotros sabemos que cambiar el modelo pasa por una verdadera revolución social y estamos lejos de esto, pero la crisis empieza a colocar en la agenda nacional la discusión de la reforma agraria, que estaba totalmente abandonada, no de la necesidad de cambiar lo que la CEPAL llamaba de estilo de desarrollo, porque este estilo en realidad nos va a ahogar a todos en el humo. Bueno, dejamos por acá, estamos llegando al mediodía, Plinio, y eh, bueno, con esa realidad tan, tan preocupante, Eh, hoy precisamente dentro de la campaña electoral te contamos en un ciclo de charlas que está haciendo esta alianza de izquierda la unidad popular frente de trabajadores va a haber una charla sobre el tema ambiente, sobre la visión de la izquierda en este tema tan, tan importante también. Te mandamos el abrazo como siempre, el agradecimiento por este tiempo que nos dedicas cada semana y el saludo a los compañeros de Contrapoder.net. Muchas gracias, Hernán. Siempre un gusto. La buena conversa que tenemos aquí en Radio Centenario contigo y con los oyentes. Fuerte abrazo. Un abrazo. Chau, chau. chau.